Bueno, y al otro lado del teléfono tenemos a Paolo, que es el representante de Uscelrico Lagunak de Milano, de Italia. Eh, buenas tardes, Paolo. Caixo. Es hola, hola, Yulian. Hola. Bueno, pues eh, para empezar igual de eh, bueno, eh, hemos tenido noticias de los actos de las actividades y, y bueno, acciones, digamos, que habéis realizado en, en Milano, pero bueno, para empezar un poco la entrevista, nos podías presentar eh, pues el comité de solidaridad con Escaleria de Milano. Sí. Eh, nada, el comité de apoyo a Escaleria de, de Milano es eh, un comitado de amigos a Miguel de Escaleria que está nacido la dos años más o menos. Uh -huh. Con una componente de, de chicos y chicas que trabajan a muchos tiempo por por Escaleria en muchos tiempos social, Casteche en el mundo de la escuela, la universidad. Una, un colectivo más joven, pero con un colectivo más fuerte, porque sí. tiene muy iniciativa, no solo a nivel de la ciudad, la ciudad de Milano, sino en toda la región de la Lombardía. También en esta semana de la ciudad de internacional con Euskadería, eh, en, en la Lombardía ha participado otra ciudad, otras que Milano, que es Bérgamo, Brescia, eh, muchos otros lugares y vosotros ya sabéis que mm. nueve quizás en... han participados con el uh, comité de Euskal Herria en Lagunaca al interno de la semana y bueno, para empezar tal vez, eh, bueno, como planteasteis, pues hacer esta semana de soledad con Euskal Heria? y bueno, dentro dentro de esa semana pues tal vez hemos tenido noticias de la, la, la ocupación de, de la RAI pero pero bueno, cuenta un poco pues qué actividades habéis eh, realizado y vais a realizar sí, bueno El de la semana de solidaridad internacionalista con el pueblo vasco, que se ha rolado libre nacional, con momentos de plaza, debates, concierto, es el día del 21 de febrero. Es una, otro gran esfuerzo para movilizar a unificados con los temas de los pueblos que viven en la primera persona en luchar por el derecho a la libre determinación, en términos conyugados contra el capitalismo y contra el, el imperialismo, y con la idea de igualdad y de justicia social. Uh -huh. Creemos que esto es una giro común con una de las demandas del pueblo vasco o en la resistencia de los pueblos palestinos y surdos también, oprimidos por imperialismo en el Oriente en el Medio Oriente. Uh -huh. Es eh, imperativo que la realidad de los colegas que trabajan uh, en la lucha contra uh, la, el, el antiimperialismo, contra la globalización, tiene a sostener y amplificar estos tipos de lucha. En, en Milano habíamos tenido muchas charlas con uh, compañeros de la red de Cámara DAC, uh -huh. eh, a otro, en, en varios lugares uh, de, de la región Lombardía, eh, también con otro fico de, del Comité de Euskal Heredia en Laguna de, de Boloña, en la ciudad de Brescia, con la, la realización y la proyección de vídeo realizada en ocasión de la conferencia internacional de Azcapena del año pasado de Río. También estaba un momento de, no un momento de, de debates, un momento de conciertos con uh, una representante significativa de Euskal Heria, da la Bilbo con el Bilbomatics, una escabén de Bilbao muy guapa, y también uh, con una una otra crew de Baracaldo, 121 creo que participó pues, so en el uh, Centro Social Pacifaxana en Bérgamo, un concierto muy guapo. Muy, muy guapo. Una de las iniciativas mayor que como Euría en laguna practicado ha estado la ocupación de la ARA. La ocupación de la ARA para nosotros es una, una, una cosa muy muy significativa, porque en la ocupación de la AraRA, como Eusscalería en el laguna, laguna que estábamos unas treintas más o menos personas, treintas, cuarenta personas para denunciar en general a medios italianos, de comunicación italiana, en particular a la cadena de la RAI, de nasconder, esconder, manipular, todas las alarmantes noticias que llegan ganan de, de Euskal Herria. Uh -huh. eh, teníamos una pancarta con uh, el tema en italiano, que es la eh, información de la represión. Eh, también tenemos muy carteles, urriñas como que se, se miran muchos todos en, en el vídeo que tiene que tengan sucido las que apena esto uh -huh. eh, también denunciamos al presidente de español eh, josé luis rodríguez Zapatero, que nosotros acusamos de hacer de parecer una nación más antigua de europa que por esto violara la más elemental libertad humana con muchos ejemplos, de, con, no parece, ningún habla, ningún medio de comunicación habla de tortura, ningún medio de comunicación habla de detención de, de, de preventiva, de represión en general, contra todos los sectores importantes de la ciudadanía de Alaska, ¿no? Es una relación muy buena, apropiada, En, la, en varios periódicos y también en el telediario de la, de la noche, de las tardas del mismo día del viernes pasado estaba una comunicación de de estampa de RAI donde andaba a punto a, a hablar de las cosas con la denuncia contra el silencio de todos los órganos de estampa de información es eh, eh, buena adelante Sí, eh, sí igual eh, sería interesante también pues esta ocupación de la RAI igual la gente de Oscar Herría pues no conoce ¿Qué es la RAI y, bueno, cómo interpretáis que manipulan la, la información que llega desde Euskal Herria? La RAI es la, la radio-televisión italiana, es la televisión pública italiana, la, la primera televisión de toda Italia. Eh, nosotros criticábamos la estampa italiana de todos los órganos de información que eh, dan po poquísimo risalte a, a, a todo lo que viene a suceder en Euskal Herria. ...una mancanza de información democrática... ...es el medio con el cual el gobierno... ...cerca de modificar cocienzas... ...lo saber... ...el método por meter a todos los gobernantes... ...del estado de no esconder proyectos destructivos... ...antidemocráticos, represivos... ...que vengan utilizados contra esquilotas... ...contra el poder dominante... ...para un nuevo mundo de inclusión social... ...y contra el espacismo, ¿no? Esta, la, la denuncia que hemos tenido en RAI... ...en la, en la televisión italiana es eh, contra una información a, que, que no tiene parábola. Es una información cómplice de todo lo que está cayendo en Euskal porque participa activamente a la guerra contra o, eh, hombres y mujeres en Euskal que van a preguntar una solución democrática del conflicto de la posibilidad de una confrontación política real y leal, que ahora uh -huh. no está. Uh -huh. eh, eh, es por esto que hemos... Uh, atacado pacíficamente los medios de comunicación porque creemos que es una una situación muy importante la tener en consideración por la manipulación de la información pública y paolo tal vez en en esta ocupación no sé si os identificaron o o tenéis o tenéis miedo de alguna un tipo de represalia por parte del estado es una ocupación para participar muy bien había o sea. preparado todo que uh -huh. la policía arribó al final de la ocupación eh, por uh, todos los componentes de los grupos con preguntas. que nosotros uh, ya por la calle eh, andábamos a sacar todos sin ningún problema uh -huh. pero, uh, los policías con mucho irritados uh, pero no eh, nos pusieron a uh, ganar nada uh -huh. bueno eh, y entonces os queda este sábado pues esta manifestación sobre sobre lo a favor de, de, lo, de los pueblos eh, vasco el pueblo kurdo y también el palestino y bueno y, y diversos conciertos y diversos actos que os quedan el sábado 21 bueno eh, de nuestra parte que que, que salgan eh, bien todas y que acudáis mucha gente eh, en estos actos. Y no sé si quieres añadir algo más o quieres recalcar algo que hayas dicho antes en la entrevista. Nosotros, no, eh, tú vas a ir ahora por el 21 de febrero por la manifestación, para nosotros en una, como me diría Primo, un otro gran esfuerzo. Uh -huh. Pero creemos que estará una manifestación muy grande, muy participada, estamos está ahora un montón de adhesión de a toda la invitación grupo político político social, gasteche, eh, partido, partidos políticos, eh de de de trabajador, sindicatos autónomos, eh de estudiantes, eh red global. Uh -huh. pero que, que viene muy bien, que se ve esto, ¿no? Uh -huh. que, por el, la, la semana la semana que viene seguro pues, podemos hablar de esto eso es bueno pues de nuestra parte pues un abrazo solidario y muchísimas gracias por estas por estos actos y por, por esta solidaridad internacionalista pues eh, que es que casco es que <risa> y bueno que tengamos la oportunidad de estar otra vez con, con vosotros eh, o en o allá o en eusscaleerría cuando queráis seguro que Segura. Continuar la lucha, vamos a verse tras muy muy poco tiempo oscuro. <muchas> pues muchas gracias, Gregasco y hasta otra. Paz. Eta lehen eh, aipatu dugun bezala, e, mentxe Paolo izan dugu, eh berarekin eh izan dugu elkarrizketa, berako momentatu ditugu ditu Italian eta beretzeki Milanun egin diren ekintzak eta orain e, Ondoren e, Irenerekin hitz egingo dugu bera Lisboan, hau da, Portugaleko eskalerriaren laguneak ego parteide da, eta azutzenan, baberarekin uste dut bentzat, telefonoaren beste aldean dagoela. Irene, buenas tardes. Buenas tardes. Ke tal, Irene? Bien, si. Bueno, pues ahora mismo hemos estado con el compañero Paolo y bueno, ahora vamos a trasladar pues esta entrevista desde Milano a Lisboa. Y bueno, para empezar, bueno, Irene, eres membra de Digamos, de la comité de solidaridad con euscalería y bueno eh, desde el 6 de febrero hasta hasta ahora pues eh, se han organizado en diversos países y lugares eh, actividades pues de eh, solidaridad con euscaleerría y vosotras en, en lisboa también pues pues ya veis ya habéis hecho cosas verdad sí sí estuvimos Eso. realizando diversos actos no sólo mm. en lisboa como también en setúbal, en al setúbal también. Sur de lisboa sí <ríe> Tal vez, Irene, sería interesante que nos hicieses pues eh, cómo se creó esta, este Comité de Solidaridad. Eh, ¿Cuánto tiempo lleváis y bueno eh, cómo surgió la idea de crear un Comité de, de Solidaridad? Bueno, eh, este Comité, que es una asociación de solidaridad con Escalería, eh, tiene ya 19 años eh bueno, con momentos mejores, otros peores con más o menos actividad, eh uh, pero ya tiene uh, 19 desaueve años uh -huh. uh, creo que no <ríe> en la verdad no sé muy bien cómo cómo ha comenzado, uh -huh. porque yo soy una de una generación de gente que eh se juntó al comité hace pocos años uh -huh. y Y bueno, este eh, tiene, tenemos miembros eh, un poquito por todo el país eh por Portugal, al, en Algarve, en Lisboa, Setúbal, en Porto y gente que no siendo miembro del comité siempre nos escribe y con quién estamos en contacto por todo eh Portugal. Mm -hmm. Y bueno, eh, habéis eh, organizado, eh, organizado pues eh, distintas actividades en esta tercera edición de la Semana de Solidaridad con Euskal Herria. Eh, comentabas que habéis eh, organizado cosas en Lisboa y Setúbal. ¿Podrías explicarlas un poquito? Sí, sí. En Lisboa eh, eh, estuvimos días 7... Bueno, estuvimos toda la semana... Uh, haciendo distribuyendo tarjetas hablando con gente sobre todo uh, estudiantes uh, pronto también uh, hablando po poniendo carteles por la, por la calle uh, haciendo intentando mostrar que siempre que es un problema que existe uh, eh, díacept realizamos una concentración uh, y, y, y tuvimos también una charla uh, que aquí en lisboa que ha corrido bien uh, incluso yo yo estaba escuchando uh, el compañero de italia y, y con otro, con nosotros hablaron tres periodistas de la televisión pública uh, portuguesa pero no nada eh, eh, se ha publicado eh esto eh, demuestra un poco que ese ese boicote esa censura eh, que existe un poquito por eh, por todo el mundo eh, no solo en italia también en portugal y, y afortunadamente los comités están intentando eh, eh, eh, romper con con este bloqueo con un Bueno con fuerzas un poco limitadas pero estamos haciendo esfuerzos y en caso de de Lisboa estamos creciendo uh, esta este fin de semana, sábado estuvimos en uh, Setúbal, eh, hicimos otra charla y una fiesta que tuve la participación de cerca de 100 personas uh -huh. uh, con mucha gente preguntando cosas que no sabían o que tenían muchas dudas Eh, al final creo que la gente salió eh, muy eh, entusias con entusiasmo para participar en otros actos y eh, eh, también un poco intentar eh, divulgar lo que pasa y lo que bueno y la solidaridad necesaria también uh -huh. Valoráis positivamente entonces eh, pues, eh, los actos y la actitud de la gente ante los problemas diferentes que tiene Escalería. Sí, sí, sí, sí. Y, sí, y y este uh, uh, estarmos creciendo significa también que estamos rompiendo con el miedo, porque uh, aquí también hay un poco de gente que... Eh, eh, tiene miedo de actuar y es un problema que no se está viviendo en Portugal y la gente tiene miedo de, de, de enfrentar uh, creo también que que no sé se, se, se sabe que en eh, y hay intentos de, de, de españoles de eh, condicionar la, la, las leyes portuguesas y la actuación eh, del gobierno portugués en el sentido de empezar también creando una ley de eh, criminalización de la apología del terrorismo y todo eso. Eso aquí eh, la gente empieza a temer, pero afortunadamente también hay quien no esté con miedo de que esté dando la respuesta necesaria. Y eso se ve porque estáis eh, bueno, porque tenéis eh, más gente en cada actividades sí. Sí. y bueno, porque se preocupa, ¿no? Se ve eso, que, sí. que... No sé, Irene, si que, eh querrías eh, comentar alguna otra cosa para terminar la pues bueno, la entrevista, no sé, recalcar algo que que de, que has eh, que has dicho antes. No, solo quería decir que eh... Eh, por los actos que realizamos aquí que estoy viendo que también se realizó en Italia y otros países que eh, Euskal Herria eh, no camina sola sola de verdad este este lema eh, es muy bueno y creo que es muy verdad que eh, hay gente un poco por todo por todo mundo que está no no está durmiendo y que sabe lo que está pasando y, y la lucha del pueblo vasco Uh, es también un ejemplo, ejemplo para um, porque lo que, lo que pasa es que parece que Escalería es un poco un laboratorio de eh, experiencias, de intentos de ilegalización, intentos de, de concretizaciones, de ilegalizaciones, represión, eh, un, en la dicha Europa de, eh, moderna, y democrática, eso que se dice, eh, uh, pero y, y nosotros tenemos que mirar y ver que no, eso no es verdad y estamos uh, haciendo los esfuerzos para denunciar para que lo que está pasando ahora en Scalerria se termine y que no sea aplicado en otros sitios uh, del del mundo, eh, uh, más do que ya existe. Mm -hmm. Pues eh, muchas gracias, Irene, y pues eh, gracias por, eh, por esa solidaridad eh, con Euskal Herria. Un abrazo pues desde aquí, desde Euskal Herria y de Anabeli. Qué, ah, Qué ricasco, Y hasta la próxima. Sí, sí. Bueno, a favor. Y bueno, también eh, tenemos eh, al otro del teléfono, pues eh, en estas conexiones diversas eh, vamos a trasladarnos desde Lisboa, En este caso hasta hasta bien. Alemania, hasta Berlín Y tenemos a, a Ushi También eh, al teléfono... Hola Ushi Hola, Caixo Caixo, Caixo ¿Qué tal? Muy bien, gracias Muy bien. Bueno, pues eh, este En este viaje que estamos haciendo desde Milano a, a Lisboa Y de Lisboa a, a Berlín Pues estamos ahora pues con Ushi Que es también eh, miembro del Comité de eh, Solidaridad con Euskal Ría, Y bueno Eh, para hacer un poco la valoración que, de las actividades que se han realizado pues este, eh, en este fin de semana pues eh, en, en Europa y en el mundo y en este caso pues Uucci nos puedes contar un poco pues, cómo se creó este comité de solidaridad y cómo estáis trabajando el tema Sí. Um, uh, hoy um, ret retor um, retoido sí. um, de una semana sí. uh, de una gira por cinco ciudad ciudades uh -huh. alemanes sí uh, por la solidaridad con esscalería y este esta semana de solidaridad es la um, primera semana yeah. um, que no, no, nuestro grupo par participar mhm. Uh -huh. SeñorP um, qué es, es un grupo nuevo uh, de solidaridad uh, no de nuevo miembros, son, son muy, muchos individuos uh -huh. uh, que, que ha trabajado por la solidaridad con, con nuestro país uh -huh. por muchos años, pero um, hace, la, hace octubre pasada. Uh -huh. Es la, la la primera vez la que primera noso, vez. nosotros trabajamos en un grupo uh -huh. y es es muy importante para alemania sí. y um, porque um, porque uh, la la gente la gente en alemania no no conocen la situación eh uh, política y de represión en la escalría bien uh, y es es muy importante. Um, cutar uh, la situación uh -huh. um, con, con por porque, uh, porque los animales um, son son muy interesadas uh -huh. son muy interesados y pero no, no conocen la situación es, uh -huh. es un problema y bueno, pero uh, sí ¿eh? sí sí sí sí pero um, so las Uh, la, la gira um, hicim, hicimos la gira por cinco ciudades en oeste de Alemania y en norte so en Düsseldorf, Bremen, Hanover, Potsdam, Berlin um, y, en, y en cada la ciudad um, uh, to, to be em um, tuvimos sí uh, las salas uh -huh. las salas con eh uh, con 130 personas Muchos, ¿verdad? So, no no es mal. Por... No, no está muy bien. <risa> muy bien. <risa> por comenzar la trabaja. Uh -huh. mm. Y además eh esa esta gira eh bueno, eh fue de la mano de un militante de Camaradak Sí y también de un periodista vasco alemán que se llama ingo Nibel, verdad sí sí sí es, es muy bien um, que que nosotros supimos um, uh, dos uh, dos referentes muy uh, que conocen muy bien o escalaría y ingo um, uh, ha decir un. Uh, un poco de la historia y de la situación actual uh, político y uh, el compañero de Kamaradak um, dice de la uh, de la trabajo de las jóvenes en la escalería y es muy interesante por los jóvenes alemanes también y um, la, um, la reacción de De los jóvenes que que, que ha participado en, en las charlas um, estuvieron muy muy bien muy bien nosotros um, tuvimos uh, muchas um, no no discusiones um, uh, discusión es reflexiones reflexiones, reflexiones um, uh, en, en, en las uh, charles, en, uh -huh. en, en estas charlas eh, y con uh, con, con mucha participación uh, de la audiencia de las participantes mhm uh -huh. uh -huh. y bueno y luego aparte también eh, habéis eh, ha abierto un, una web con eh, información sobre Euskal Herria, eh, pero en alemán, ¿verdad? Aparte sí, es verdad. Es, es un proyecto muy importante con por, por nosotros eh, porque eh, no es posible eh, ganar información de las medias de comunicación normal. Eh, y muchas informaciones Son en um, queda en español o en inglés uh -huh. y por los alemanes es muy importante um, tener información en alemán y el página del web existe hace um, enero. edo uh -huh. y uh, nosotros nosotros trabajo en um, um, En uh, tener um, información actual y en um, en tener información um, del fondo uh -huh. um, por la situación uh, por la represión y por, y, y por la, la lucha en el escalaría también por los diferentes sectores política y en futuro. Uh, nosotros um, uh, Vamos a um, A tener Información de, de la de cultu Cultural uh -huh. Y otra información también uh -huh. Pues eh, no sé si Te gustaría comentar eh, Algo más para terminar esta, esta entrevista O recalcar algo Que bueno O de eh, decir algo que no has mencionado antes Eh. No. Eso es todo el momento. Es, claro. bueno, porque, pues de, porque sí. mi castellano es muy muy mal, no, pero... No, pero pero se, se te han tenido muy bien, eh. Sí. Uchi. Bueno, pues de, de nuestra parte es que de nuestra parte un abrazo fuerte a, a vosotras y y bueno, eh, y al trabajo tan el trabajo que estáis haciendo allá en, en alemania eh, dar las gracias eh, una otra vez y bueno que, que podamos estar eh, a, eh, pues pronto juntos sí gracias es quesco y nosotros por, por nosotros eh, eso es la um, la uh, inicio si sí. sí. nosotros uh, y nosotros Eh um, vamos a a trabajar a trabajar eh uh -huh. uh, en solidaridad con con vuestro país Pues muchas gracias y y agur, eskerikasko. Agur. Agur. agur.